El primer recuerdo, es el del despertar de la democracia, que yo creo que casi todos hemos sentido, todos los que recién teníamos, teníamos pocos años, pero empezamos a ir de los actos de la mano de nuestros padres y, y a recuperar esa cosa tan importante que es la democracia y que en Argentina lamentablemente no, no la teníamos como un valor colectivo y que yo creo que Alfonsín representó eso. Y en lo personal, bueno, un aprendizaje, un gran militante, Alfonsín, es un tipo de una constancia. A mí me tocó viajar mucho con Alfonsín. y siempre, hasta esa anécdota de viajar, viajaba mucho en una avionetita que le prestaban de, de seis plazas, que te puedo saber que hoy no, digamos, era difícil subir ¿no? uh -huh. él recorría el país, había sido presidente de la nación, y, y digamos y él recorría el país al lugar donde lo invitaran, al lugar más chico de la Argentina, y, y bueno, así como en su momento lo, hizo, lo hacían en su auto, también lo hacían esa avionetita, y, y lo hizo hasta hasta, hasta siempre, digamos, mientras pudo caminar, esa idea, ¿no? de que la política ya se hace de cara con la gente y recorriendo y escuchando y